Este fin de semana prácticamente entre el día domingo y lunes, más el día lunes, eh, se abrió una especie de confusión o de mala información o mala interpretación por parte de la alcaldía, por parte perdón de la campaña a la gobernación de Nancy Patricia Gutiérrez, se habría manifestado de pronto de una manera errónea o usando las palabras que no era, que el profe Eliazar habría estado muy cercano a esta campaña y que se habría adherido, cosa que no es cierta porque finalmente han salido los comunicados de lado y lado ya respondiendo pero como es costumbre de Primero Público Radio tenemos en la línea al el profe Eliazar profe, muy buenos días ¿Vale? profe, muy buen día ¿Vale? porfa, porfa, profe, está al aire ya, muy buenos días eh, muy buenos días, Jardito, ¿cómo está? Yo un saludo especial para la mesa y para todos suacha con radio. Periodismo público, radio. Sí, señor. Eh, profe, había salido obviamente hace pocos días o ayer la posibilidad de que, o una mala información respecto a, a que usted estaría acompañando de frente a Nancy Patricia Gutiérrez. Su campaña ha desmentido tajantemente de esta situación. <risa> Mire, Carlitos, eh, me <risa> permito leer el, el, el, el comunicado de prensa previamente que salió desde nuestra no falla, porque palabras más o palabras menos me fue una, una, una, una situación de mal entendido. El Partido Liberal Colombiano me, me avaló a mí eh, la candidatura también, así como la da la Gaby Radical, como la, la Partido Verde, como la da de eh, opción ciudadana. Y, y, y pues al, en el día que fue el cierre de una de las papales de uno de los candidatos, de uno de los candidatos a, a la, la, la asociación Municipal. Eh, y cuyo candidato pues, tiene la preferencia de la doctora Nancy Patricia por lo tanto, por lo tanto, eh, la verdad es que pues, estuvimos, estuvimos, coincidimos llevando el mismo tiempo, cosa que yo no le veo, no le veo ningún tipo de inconveniente eh, dada la circunstancia de que, que está eh, tanto ella como como yo estamos avalados por por por el por dicho partido, entonces pues eh, Eh, ahí no, no, no le vemos el inconveniente Híblitos. Sí, profe eh, De pronto la gente eh, malinterpreta las cosas y manifiestan de que usted le alzó la mano a Nancy Patricia Gutiérrez, ¿eso fue cierto o no fue cierto? Nos levantamos la mano y estaba frente a su público lo, lo, lo, lo, lo, lo que pasa es que eh, en el pleno escenario uno uno no tiene que ser por esto mm. nadie porque eh, tanto ella como yo somos políticos y Y, y eso no quita de que el profesor Leal González esté, esté terciando como dicen los políticos eh, por el lado de la Patrulla sino mi candidato definitivamente es el doctor Rey como como como avalado del partido Cambio Radical y el profesor Eleazar González también avalado de Cambio Radical también pues, si su merced me lo permite quiero leer ante uh, la opinión pública el, el comunicado de nuestra campaña precisamente desde la de prensa, no sé si se puede ¿sale? Claro que sí, profe, hágale, qué mejor que lo lea el mismo sí. candidato. Gracias, Carlito, muy amable y el comunicado dice, de, de dice. Eh, la campaña del profesor Leal González a la alcaldía de Suacha desmiente rotundamente algún tipo de adhesión a la campaña de la candidata a la gobernación de Marca Nancy Patricia Gutiérrez. Eh, eh, Nancy Patricia Gutiérrez, se afirma que el profesor Leársel González se la diera de campaña, por tal en donde... a ver, a ver... De esa, la campaña del profesor Leársel González a la alcaldía de Suacha desmiente repentinamente algún tipo de adhesión a la campaña de la candidata a la gobernación de Cundinamarca Nancy Patricia Gutiérrez por medio del presente comunicado solicitamos la corrección inmediata de la información suministrada por la campaña de la doctora Nancy Patricia Gutiérrez donde se afirma que el profesor Leársel González se adhiere a su campaña por tal razón que declara a la se aclara a la opinión pública lo que realmente pasó. Y dice, en una reunión convocada por el candidato del Consejo de suacha del Partido Liberal, Nicolás Corero, y en apoyo a la candidatura de la gobernación de la doctora familia Gutiérrez, se coincidió en el mismo lugar con el profesor Eleazar González. Como es bien sabido, el Partido Liberal de suacha apoya la candidatura del profe Eleazar González, existiendo un acuerdo de coalición sin embargo se aclara que el, partido, el candidato González en el ejercicio del cumplimiento de su agenda coincide en el mismo sitio con la candidata a la gobernación a la gobernación por, por respeto al candidato ingresó al lugar y se dirigió a la comunidad que también estaba esperando esta campaña desde el principio ...apoya al candidato a la gobernación... ...Jorge Emilio Rey Ángel... ...quien tiene el van ...por el partido Cambio Radical. ...además hay un compromiso del 100%... ...con la compañía del doctor Rey... ...donde por tal motivo... ...se ha realizado un trabajo juicioso... ...y responsable... Ya ya de las virtudes... ...de próximo gobernador... ...de pública marca Jorge Emilio Rey... ...ese es el primer de prensa... ...Carritos que nuestra campaña ha emitido para aclaración y para los fines pertinentes. Sí. Eh, de pronto, dónde cabe la confusión? Por qué la gente termina hablando de esa, de esa, de ese apoyo cuando usted está diciendo la política en viva voz que así no lo ve? Dónde cae esa confusión? No. Lo que pasa es que aquí en Suacha desafortunadamente, eh, no se entiende el concepto coalición este concepto aval se entiende definitivamente el concepto a lo programático, nosotros tenemos algo con claridad absoluta tenemos coalición con el partido liberal colombiano por lo tanto el profesor Eleazar Ruzales es avalado por este partido liberal también para la candidatura a la alcaldía en tal efecto pues eh, no hay ningún tipo de inconveniente que mis concejales liberales ...los concejales liberales que me están acompañando... ...pues me inviten a sus cierres de campaña pertinentes... Avalen, ...avalen o no la candidatura de la doctora Nancy Patricia... ...apoyen o no esos concejales liberales... ...la candidatura de la doctora Nancy Patricia... ...pero tengo entendido absolutamente... ...que la mayoría de concejales liberales... ...están apoyando la, la candidatura de la doctora Nancy... ...y en tal efecto pues... ...yo voy y subo a la tarima... Como como, como como candidato avalado por dicho partido. Es, no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido y no quiere decir, entero en español, no quiere decir que el profesor Eleazar González eh, esté esté eh, cambiando de parecer en el sentido pues de, de no apoyar al doctor Frenzillo Rey. La candidatura del profesor Eleazar González sigue firme y en pie, Con nuestro gobernador Jorge Emilio Reyes Sí, de pronto, profe Eliaza yo aquí mirando algunos videos que me han enviado de esta reunión que usted tuvo encuentro, como usted lo dice, casual con Nancy Patricia, de pronto usted al referirse a ella eh, fue un poco decente, cortés, en el tema No, usted... es a es Carlitos nuestra candidatura, su merced sabe absolutamente de que es una candidatura de un profesor de un licenciado de una persona que toda la vida ha estado eh, eh, educando por el ejemplo y que definitivamente dentro de mí lo corte un poquito lo valiente y más con una dama, uno no dice por qué el, el, algo que no hemos aprendido en Swatch en este momento y por eso hacemos a veces unas políticas retriceras, groseras eh, de mal humor eh, inventando cosas incluso que no son y con, con, con, con actos que que les dibujan la verdadera imagen de los políticos los políticos, sigo insistiendo debemos ser las personas que unimos y que nunca separamos el trabajar por la unidad de los pueblos debe ser una misión fundamental de todos y cada uno de los políticos sin polarizar las la, la, la, las comunidades porque la pretensión es trabajar todos juntos por un pueblo y mucho más en el sentido de que estoy avalado por el Partido Liberal Colombiano y, y, y, y pues era mi deber intervenir porque el candidato de del de, de, de, de, de, de pertinente cierre pues es un joven que está apoyando mi candidatura también como partido liberal colombiano bueno profe, permítame un segundo profe que lo quiero saludar, En que tengo entendido, aquí la comunidad está marcando rápidamente, lo escucho usted y automáticamente empieza a marcar tenemos oyente aquí en Periodismo Público Radio Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz si sí cuenta. De la mañana con 8 de la mañana con 48 minutos. Déjeme saludar a esta hora a doña Rosa Vargas. Doña Rosa, ¿de ¿usted dónde nos llama? Un buen día de la Comuna 6 sí. eh, para el profe Líazar en su labor que está haciendo pero le quiero le tengo una pregunta el profe Líazar, eh tiene como contemplado en su administración darle cabida a las mujeres porque es que no lo veo apoyando a ninguna mujer ni para el consejo, ni para la asamblea, ni para la a nosotros las mujeres porque ya hemos nosotras las mujeres hemos apoyado mucho a los hombres y de hecho nosotras, si le digo llevamos la batuta en todo lado porque él no lo veo apoyando a las mujeres si sí, doña Rosa muchas gracias profe mire una mujer preguntándole como es su apoyo a las mujeres Rosita Rosita Rosita mire El, el, el hecho de que el profesor Sal González esté apoyando al doctor Emilio rey no quiere decir que no apoye a las mujeres. En mi candidatura hay hay, hay hay exactamente 23 mujeres aspirando al Consejo Municipal y las estoy apoyando con toda templanza, con todo juicio y con toda la responsabilidad. Primero. Segundo, estuve muy pendiente también del trabajo con la política pública de la mujer, que hoy es un acuerdo municipal fundamental para la vida del municipio y fundamental para el fortalecimiento de las mujeres. Esta política pública definitivamente genera un fortalecimiento desde que le mire al, al gremio mujeres y esté absolutamente segura Rosita, que eso no debe caber en la cabeza de ningún candidato, sea cualquiera el, el, el dejar de lado a las mujeres. Gloria a Dios en esta candidatura... Eh, hay muchísimas, pero muchísimas candidatas a los Consejos, consejos Municipales de diferentes partidos, y reitero mi voto súper positivo y mi trabajo ha sido siempre la, apoyar la política pública de los mujeres. por eso, Rosita, no se me preocupe Dios la bendiga y mi un paso atrás Rosita. Profe, entonces para concluir está su campaña o por lo menos su equipo de trabajo Eh, primario, porque obviamente tiene muchos candidatos que están con, con, con diferentes candidatos de la asamblea, usted está con, con con Jorge Rey sin embargo, tampoco está en contra de Nancy Patricia Gutiérrez para que si se encuentran en un mismo escenario tenerla que agredir o decirle que se vaya de ahí inminentemente reitero a todos y cada uno de los actulos vivamos de los actos y no de las palabras, y los actos han sido en todas las reuniones que he tenido con los partidos que, están a, que estamos apoyando al doctor Jorge Emilio Rey, pues mi voto definitivo es para la a gobernación de Cundinamarca, es Jorge Emilio Rey, y nuestra candidatura como tal también está apoyando eh, todo el equipo al doctor Jorge Emilio Rey. No quiere decir que vayamos a hacer descortes, repito, con la, la otra candidata, porque es lo que debemos promulgar a su Por el respeto y la dignidad de todas las personas. ¿sí? Profe, un abrazo que esté muy bien. Carlitos, de nuevo mi saludo especial para...